Se debe hablar del sol, sin mencionan los soneros que dieron al mundo entero su virtuosismo y color cada cual con su sabor quiso hacerlo a su manera para que el sol no perdiera su inconfundible presión Miguel Junícarlo Embletes Arsenio y Lili Martínez Conceito y Chapotín Ya no Pozo y Isaac Oviedo gasiciengón que no fueron los mejores porque chocolate fue maestro de tumbadores porque chocolate fue lleno bien